Jornada Integral de Salud en el barrio Néstor Kirchner. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de berisso informó que hoy de 9 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollará una jornada integral de salud en el barrio Néstor Kirchner, específicamente en la calle 129 entre 29 y 30 El Carmen. En esta oportunidad, los profesionales brindarán evaluación nutricionales y de factores de riesgo cardiovasculares y diabetes, tests de detección rápida de VIH, sífilis y hepatitis C, vacunación contra COVID y vacuna de calendario obligatorias. También habrá atención veterinaria con vacunación antirrábica y desparasitación y se entregarán turnos para castración. Habilitan el formulario para solicitar la tarifa diferenciada en los servicios. La ANSES habilitará el formulario para la preinscripción de quienes quieran mantener los subsidios de los servicios públicos de luz y gas que serán revisados en el marco de la nueva segmentación de tarifas que planea llevar adelante el Gobierno Nacional. Se pondrá a disposición de los usuarios a través del servicio de atención virtual Mi ANSES, al que se accede mediante el sitio anses.gov.ar. En los próximos días se habilitará la opción del registro de acceso a los subsidios a la energía. Un servicio que informa más cerca. Organizaciones sociales marcharon en reclamo de alimento y trabajo genuino. Ayer, organizaciones sociales ligadas al movimiento Teresa Rodríguez marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en 55 entre 6 y 7. Bajo el lema por un trabajo genuino y un salario digno, la convocatoria continúa hoy en las asambleas de municipios de todo el país. En sus redes sociales, la organización remarcó que en los barrios se trabaja también en carpintería, herrería, huerta, construcción y trabajo de limpieza y desmalezcimiento